Buenos días, Daniel. Buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias. Contanos cómo、eh, se fue、eh, organizando este,、eh, recita, este, recita, este festival, volumen 2,、sí. por Los Ríos. Bueno,、eh, esto forma parte de, de nuestros intentos para acercarnos a la ciudadanía, tratar de generar lazos. Entre toda la cuenca.、Eh, son 13 los municipios que atraviesa la cuenca del río Luján, desde、uh -huh. Mercedes a Luján desde Mercedes hasta Tigre. Y bueno, ustedes recordarán que hace un año venimos hablando, n o salimos participando del programa <risa> difundiendo estas actividades. Hemos estado en Luján a principios de año, cuando hicimos el primer festival. Hace poquito,、eh, desde el inicio de la primavera, hicimos unas d i s c i p l a n t a c i o n e s donde distintas personas. Eh, hacen un, organizan un recorrido、eh, en el caso del de municipio de Pilar en bicicleta, llevando a especies nativas y plantándolas en espacios públicos. Y ahí aprovechamos para hablar con las personas que se acercan y difundir esta temática que tiene por fin、eh, lograr mayor participación ciudadana、uh -huh. y difundir lo que no difunde el Estado porque esta convocatoria no fue hecha según. Lo que indica nuestro marco legal, el OPDS nunca cursa las invitaciones a、um, las organizaciones o a los referentes ambientales,、eh, se publican en un sitio de Instagram o se publican en su propio sitio,、sí. y esto tiene、eh, que ver con cómo funciona el gobierno digital y qué tipo de calidad institucional tenemos.、Eh, es preocupante que la participación ciudadana. Ligada a una instancia digital, porque obviamente e s e x c l u y e n t e para toda la población que no puede hacerse presente en una forma virtual, o sea porque no tiene conectividad o lo que fuere. ¿no? Eh, entonces, para esto organizamos este segundo festival el domingo,、eh, que entre otras cosas、eh, tiene por fin brindar información para que la gente se pueda, el pueblo se pueda inscribir y participar. y Participar de una forma informada.、Uh -huh. Es、eh, muy preocupante que tardemos tanto en el sistema judicial para resolver los, pro los problemas de reclamos ambientales.、Uh -huh. eh, recordás que en mayo nosotros conversamos porque presentamos una demanda pidiendo a la Corte Suprema de la Nación una medida cautelar para、uh -huh. detener la sobra、eh, sobre el río Luján y、uh -huh. entre los argumentos nombramos distintas irregularidades. Realizado la audiencia pública correspondiente en la etapa 1, y, y que el estudio de impacto debe ser por el total del impacto que pueda producir en el ambiente las modificaciones que plantea el proyecto. Esto, dicho en una forma muy clara, quiere decir que para el estado de las、eh, empresas contratistas es una serie de obras, digamos cuatro obras en distintas etapas, y cada una es una obra independiente, pero el bioma no funciona así.、Mm. d e que nosotros presentamos esta demanda, que todavía no tiene respuesta, pero entró el 15 de noviembre al despacho de los jueces de la Corte、eh, Suprema, lo que se llama las vocalías, este, el daño siguió. Y la biodiversidad que hemos perdido es irreemplazable porque la biodiversidad no se planta. No es solo poner un árbol, ¿no?、Eh, nuestra propia existencia、eh, está sostenida por una larga red. De interconexión、eh, vital, biológica, ¿no? desde microorganismos que trabajan y depuran el suelo, que es todo lo que hace el ecosistema humedal por nosotros y por las demás especies. Este, ustedes bien saben, porque manejan el m e n ú informativo, que estamos en un contexto muy grave de, de la existencia de la humanidad por sobre la tierra. ¿no? Entonces, desde mayo hasta acá hemos perdido. Más de 10 kilómetros de, de flora、sí. en los márgenes del, del río Luján, que son el hogar de la biodiversidad, la destrucción de las costas, justo frente a la reserva, por ejemplo, de t i l a r、uh -huh. que es el hogar、eh, de aves nidos de colpos, ¿no? el, el llamado lobito de río,、eh, sumado a la constante contaminación del río por las i r r e g u l a r i a e s cometidas en el parque industrial, que es una obra. Parques i n d u s t r i a l e s más grandes de la región después del de s a n Pablo. n o、uh -huh. Entonces, este es el contexto、eh, del Tío Luján. Sea, no podemos permitir que、eh, el Ecosillo siga vigente. Somos la generación que está viendo morir los fríos. Eso es gravísimo. Nunca sucedió.、Eh, y, pero tenemos la democracia. n o Tenemos la, la democracia que, que necesitamos que se cumpla. Hay suficientes leyes, pero el problema es que no hay、eh, los correspondientes. Sistemas de control, de inspecciones.、Uh -huh. Y la participación es clave. Está tan bombardeada la población con distintas problemáticas que no llega a enterarse o no llega a participar.、Uh -huh. El festival es este próximo domingo, 5 de diciembre, pero la, la idea es que el festival sirva como impulso hacia la audiencia pública que va a ser el 17 de diciembre. Pablo? Creo que perdimos la comunicación. Hola, hola. Ahí está. Acá, ahí está. Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Te habíamos perdido por un、oh, ratito.、Bien. Te decía que、no. el festival, la intención、eh, entonces que sirva de impulso hacia la audiencia pública que va a ser el 17 de diciembre, en la que ustedes seguramente van a participar. Sí, así es. Yo ya estoy inscripto.、Uh -huh. eh, o t r a s c o m p a ñ e r a s también y compañeras.、Eh, la inscripción cierra a, a el 12 de diciembre, o sea, cinco días antes.、Uh -huh. Es una actividad、eh, en el espacio público. Ahí funciona la Biblioteca Popular, en la Estación de Manzanares hay una huerta comunitaria. Desde temprano、eh, va a haber un grupo que va a guiar un recorrido hasta un sector donde se han realizado obras,、eh, destrozando en el río Luján, en, en el barrio de Luchetti, supongo. Bueno,、eh, hay otro compañero que está a cargo de ese, de ese recorrido.、Uh -huh. Y por la tarde、eh, va a haber una feria.、Eh, charlas, un, Yo voy a dar una charla sobre agroecología porque vamos a contar distintas experiencias transformadoras.、Eh, estamos fundando un parque agroecológico de 37 hectáreas en Pilar,、uh -huh. en un terreno que, bueno, es una zona afectada por el, el cambio de zonificación, la zona rural en donde se estuvieron instalando industrias, y eso viene muy bien. Y son todas cosas que tenemos que comunicar en la, en la comunidad. El día anterior vamos a estar participando en el encuentro de pueblos fumigados en Mercedes,、uh -huh. eh, que también es. Parte de la cuenca, y estamos、eh, haciendo todo lo posible para hablar en los medios y usar las redes sociales para difundir y brindar información. No sé si ya、eh, sacaron al aire la comunicación con, con nuestro abogado, pero este, es muy importante explicar para qué sirven las audiencias、uh -huh. y, y que son una herramienta fundamental de la participación ciudadana.、Uh -huh. Sí, lo escuchábamos hace un ratito nada más.、Eh, hace, hace minutos salía、um, Cristian Fernández compartiendo exactamente eso, ¿no? La importancia de la participación ciudadana en estas audiencias. El límite entonces es el 12 de diciembre para participar. La invitación. Este, este domingo es a partir de las 12 al mediodía con el a r t i v i s m o esta salida hacia la estación, el recorrido en el río para ver justamente lo que causan estas obras cuando no tienen、eh, el asesoramiento de la ciudadanía, los espacios ambientales universitarios. Después va a haber charlas、eh, de las que vas a participar vos, entre otras personas, música en vivo y、eh, cómo cierra la jornada. Bueno, esperemos que con mucha gente inscribiéndose en vivo en el momento desde sus celulares,、uh -huh. <ríe> porque es un trámite digital.、Uh -huh. eh, que si las personas que están escuchando se dirigen al sitio web del OPS, e van a encontrar, o en el Río Luján no se toca nuestro Instagram, el link.、Eh, no es como sacar un turno para el banco, donde uno puede elegir la hora, ¿no? Que el, el contexto de pandemia nos llevó a, a esta situación. De digitales y de pactar ¿no? nuestros encuentros.、Sí. Entonces es complejo. Hay una duda en, entre las personas que nos inscribimos de cómo va a poder darse. Esperemos que el OPD se lo pueda aclarar. Si ustedes pueden chequearlo、eh, como periodistas, sería muy interesante. No hay una buena、eh, interacción ni interlocución、eh, con el organismo, pero hay que participar, hay que inscribirse. Ojalá、eh, el cierre sea con mucha gente inscrita que haya podido. Eh, resolver sus dudas o traer aportes, porque es clave que la ciudadanía, si bien la consulta no es vinculante y el Estado puede obrar, digamos, en contra o en forma opuesta a la voluntad popular, sí debe emitir un documento、eh, con argumentos claros、eh, sobre por qué t o m a las decisiones que toma. Y eso puede llevar a una nulidad o no del proyecto. Entonces. Eh, eso es muy importante que entendamos. ¿no? Eh, el siglo XXI y su complejidad nos lleva a esta contradicción entre jurisdicciones municipales ¿no? y ambientes que son eh, globales. Eh, ante el incumplimiento de leyes nacionales, surgen estos problemas、eh, con los municipios. Pero es más grave: tenemos que actuar como unidad y bueno, como hijos y hermanos de nuestra tierra. Ahí estaba leyendo, justo entré al enlace mientras te escuchaba. Pablo, estamos hablando con Pablo Bobadilla, periodista y productor del Ecológico, que va a ser uno de los que participe del festival y de la audiencia pública, el 17 Festival este domingo en Manzanares en Pilar. Audiencia pública convocada por el OPS d el 17 de diciembre, y en la comunicación que nos compartían está el link para entrar a www.opds.gov.combecorta.ar y en la audiencia pública. Y es presentado como una mejora, además, la convocatoria. Audiencia pública, mejoramiento del tramo medio del río Luján, etapa 2, dice parte de la comunicación. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible en la Provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, en los términos de la resolución, convoca una audiencia pública para la participación ciudadana respecto de la obra, de, de la obra denominada Mejoramiento del Tramo Medio del Río Luján, Etapa 2. Eh, en jurisdicción del partido de Luján, provincia de Buenos Aires, en el marco de la eva、eh, evaluación del estudio de impacto ambiental, a celebrarse de manera telemática el día jueves 17 de diciembre del 2021, desde las 10 de la mañana. Fíjate vos cómo incluso en la comunicación oficial lo presentan como una mejora, cuando en realidad la evidencia de estos 10 kilómetros que nos contabas hace un rato de destrucción de Cocido del Río. Dice lo, lo contrario. Bueno, de acá nos quedamos en la radio compartiendo esta información, Pablo, y convocando primero a l festival y después a la participación ciudadana el 17 de diciembre. Muchas gracias por el espacio. La mejora que podemos hacer los humanos es、eh, pacificándonos con nuestros ambientes,、eh, conviviendo mejor y buscando sistemas de participación、eh, donde los pueblos tengan la posibilidad de decidir. qué Comer, cómo se produce, cómo vivir, porque ahí está、eh, toda la calidad de vida que necesitamos para sobrevivir.、Uh -huh. Gracias, Pablo. Abrazo grande. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande y que tengan buen día.